¿Se escucha ahí? Ah, perfecto.、Eh, sí, sí, no, acá no.、Eh, bueno, arrancamos con Motomaníacos.、Eh, no, no tenía retorno, así que vamos, estamos arrancando con el programa. Una nueva edición del programa Motomaníacos.、Eh, con bastante información, como siempre. Ahí estamos. Perfecto, gracias, Dieguito. Bueno, acá estamos.、Eh, como les decía, arrancamos con el, el programa Motomaníacos. Una nueva edición de este programa relacionado al motociclismo. Eh, hoy con diferentes reseñas de eventos de fin de semana, pero vamos a arrancar de una forma diferente hoy porque、eh, vamos ahora acá con Quique Molina, que estuvo participando de la última fecha del Campeonato Pampeano de Motocross. Así que, Quique, ¿nos estás escuchando? Hola, Mario, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Sí, ¿cómo estamos? Muy bien, muy bien, todo, todo muy bien, por suerte. Bueno,、buenas、perfecto. b o s d a todos, también. Bueno, gracias por recibirnos nuevamente. Este u v i m o s año estuvimos bastante, este año tuvimos bastante este, desde que arrancamos el programa con, en contacto con, con toda la información de, de lo que venís participando. Así que, bueno, era para que nos hagas una reseña de lo que viste este fin de semana con la última fecha. Bien, Mario, gracias a vos por, siempre por estar、eh, ahí interesado y, y como es,、eh, difundiendo este deporte. Eh, bien, se corrió la última fecha、eh, p u n t a b l e del campeonato de la Pampa.、Eh, se hizo, este, que es rara vez, pase,、eh, lo hicieron nocturno, así que、eh, entrenamos de día y corrimos de noche. Toda la actividad fue el día sábado, este, día sábado, este sábado, perdón.、Eh, arrancamos a las 18 horas、eh, con los entrenamientos,、eh, después la prueba de clasificación. Y ya las carreras,、eh, las dos mangas puntables fueron ya con luz artificial. Así que la verdad que muy lindo, una linda experiencia. Hacía tiempo ya que no, que no corría de noche. Y, y bueno, bien, fue lindo. La verdad que terminé en el puesto cuarto en la primer manga después de una caída en la, en la primer curva. Este, me pegaron en la rueda de adelante y bueno, fui a piso. A repuntar de, desde atrás. Eh, hubo un error en la organización que cortaron la, la manga, fue corta, fue ocho minutos y ahí no más, algo más,、eh, y eso no me permitió por ahí llegar a, a puestos más adelante que, que venía avanzando, pero bueno, se terminó la manga. En la segunda manga largué octavo y llegué a la punta. Pude ganarla, así que bueno, contento, contento con todo. e n t con o t Aparte, como lo pasé, fui acompañado con mi hija, con su pareja, y, y bueno, fue algo también diferente, este, compartido en familia. Así que muy contento con el subcampeonato también logrado. Qué bien, la verdad que bueno, te felicito, Kike, por el esfuerzo que le metes y el entrenamiento que haces día a día para poder estar a, a un nivel competitivo y lo seguir logrando, porque lograr un subcampeonato a este nivel, la verdad que es muy importante. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es la participación de, de correr de noche? O sea, uno no lo imagina cómo, cómo es. Esta, ¿La iluminación es muy bien? O sea, correr como si fuera de día. ¿O cómo, cómo sería la, la, la movida de cómo se maneja todo eso?、Eh, la iluminación es, es buena en ese lugar,、eh, está bien hecha. No. Posiblemente hay un par de lugares donde, cuando uno mira la rampa del salto, alguna lámpara que, que da un poquito de, de reflejo moleste, pero muy poco. Y hay que acostumbrarse a que、eh, cuesta un poco más、eh, ver en la, el, el piso como se pone negro por la humedad, porque está regado, para que no huele tierra. Eh, donde se hacen canaletas y pozos, se hace sombra, el mismo piso hace sombra, y bueno, a eso hay que acostumbrarse. No es tan fácil de, de identificar la línea que hay que seguir entre los pozos y la sombra, ¿no es cierto? Pero después el resto, la verdad que es lindo.、Eh, la temperatura del ambiente es mucho más agradable en esta época, ¿no es cierto? El correr de noche que de día. Claro, claro, en eso、eh, es mejor, digamos, porque no pasa en calor. Al, al correr un día que hace mucha temperatura, nada que ver lo que sufre el piloto exacto, y, y exacto, la máquina también. Eso exacto, eso ayuda, eso ayuda mucho. La temperatura, a no ser elevada, ayuda bastante. Sí.、Eh, ¿Un sí. í parque importante esta, esta fecha, que fue la última? Sí, sí, sí, la verdad que muy lindo parque, muy lindo evento hicieron.、Eh, hubo un festejo con fuegos artificiales、eh, bastante, bastante importante. Y mucha cantidad de, de motos. No olvidé preguntar qué cantidad, pero yo estimo que estuvieron en las 100 motos、eh, prácticamente, tienen que haber estado, por, porque todas las categorías tenían los partidores、eh, prácticamente completos. Así que estuvo muy lindo. Así que muy bien, la organización, bueno, anduvo como corresponde, lo que uno espera en una fecha final.、Eh, ¿Competieron con otras categorías que, que no suelen hacerlo habitualmente en esta fecha? Sí,、eh, normalmente las másteres solemos ir juntas,、eh, máster B y máster C, y en este caso de la máster B,、eh, supongo que ha sido porque eran mucha cantidad, nos pasaron a compartir la, la carrera con una categoría en duro máster.、Eh, eso complicó un poco porque nos bajó el tiempo de carrera、eh, y. Es, por ahí son, corren con un tipo de motos que algunos de los pilotos no logran tirar、eh, los datos completos, o sea, desde la rampa hasta el recibidor, y debemos, debíamos de tener cuidado en no caerle a alguien encima, ¿no es cierto? Pero bueno, salvando eso, después、eh, estuvo todo bien. Claro, sí, porque en realidad eso significaría que algunos pilotos no son, o sea, el 100% de los que compiten en la manga no son de la misma, no sé cómo decirlo, la misma característica de competencia, o sea, cómo lo manejan de otra forma. Uno tiene un nivel más elevado, creo que algo así es, y otro no tanto. Claro, la categoría, en este caso, mi categoría es por la edad y no por manejo. En el caso de la categoría que, va, que compartimos, con, con la categoría que compartimos la, la carrera en, en este, esta vez,、eh, ellos están por el tipo de moto que tienen,、eh, y no por la edad ni por el manejo.、Eh, utilizan Tornado, utilizan motos de Enduro,、eh, que son quizás con una. Por ahí el motor lo comparten, pero no las suspensiones. Eh, son motos de enduro, enduro calle o enduro competición, pero motos de enduro. Claro, Entonces, ahí está la, la diferencia hay, que, hay, que la diferencia. moto que tenés vos. O sea, nada, di、eh, muy diferente. Exacto, exacto. c n la、diferente. moto hay, hay bastante c Con algunas hay mucha diferencia. Con la, con la moto de, que compartís, Marca、eh, KTM, Varna, tienen motos de enduro muy competitivas. Ahí no hay tanta diferencia. Claro, bien. Eh, ¿Cómo serían los planes de a futuro?、Eh, ¿Vos pensás hacer alguna competencia en verano? No sé si hay alguna actividad para el verano. ¿Cómo, cómo sería el año que viene? ¿Qué planes tenés para realizar?、Eh, Actividades de verano: sí hay, hay algún enduro y está también el enduro de, de GES, el Pinamar, ahí, en, en el enduro del verano. No tengo planeado correrlo.、Eh, No sé, por, puede surgir algo y correrlo, pero la verdad que no están e mis planes. Y sí, para el 25 estoy tratando de, de ver si logro、eh, acomodarme para poder seguir un año completo, que sería mi primera vez,、eh, seguir el, a nivel nacional, seguir el argentino m o t o c r o s s Ah, muy interesante esa, esa inquietud que tenés, muy interesante. <ríe> sí, sí, la verdad que. Este, lo estoy evaluando bastante a ver si, si logro hacerlo y si no, bueno, volveré a correr otra vez el, el zonal seguramente de p a m p e a n o Claro, eso lo valorás más cerca sobre la fecha. ¿En qué más o menos fecha arrancan los campeonatos, tanto el motoró Pampeano como el nivel nacional? En marzo, normalmente en marzo o algunos en abril.、Eh, el argentino、eh, creo que arranca. Hay、eh, al fin de semana siguiente que se corre el Mundial de Motocross en, en Córdoba, que es el 1 y 2 de marzo. Y si no escuche mal,、eh, al fin de semana siguiente se estaría corriendo el Nacional. Bien, perfecto. Bueno, así que este agradecimiento. No sé, algún, alguna gente que te haya ayudado en el año que quieras comentar. Eh, agradezco a todos、eh, a los que me han ido acompañando, alguna vez uno, otra vez otra persona,、eh, a los que se preocupan en, en mandarte un mensaje,、eh, a, los, a los chicos con los que siempre que son de otras ciudades, pero que、eh, no, cuando nos juntamos en la, en la carrera compartimos un montón de cosas, momentos, nos, nos prestamos cosas que por ahí a uno le hace falta. Eh, asistencia, bueno, hay, hay montones de detalles que surgen en una carrera y la verdad que es un grupo de gente que siempre está dispuesta a ayudar. Este, así que, bueno, bueno, en este caso, mi hija, que e d con i i d ó c su pareja, decidieron acompañarme a, a compartir esta fecha.、Eh, así que, bueno, feliz, contento y les agradezco a todos y bueno y a vos que, que te has interesado en, en difundir y que a este deporte le hace muy bien. No, es un gusto, para mí es un gusto. Bueno, nos conocemos hace rato, pero bueno, con esta nueva etapa, desde que arrancamos el 11 de septiembre, siempre fue la inquietud y lo que tuvo en mente de poder dar a conocer las actividades, como por ejemplo el caso tuyo, como otras actividades que se desarrollan en forma de competencia, o sea, gente que compite de desarrollos, que está bueno que tengan un espacio. Eh, tanto para dar a conocer los campeonatos que participan, como la gente que le ayuda, la gente que puede colaborar. Siempre hay gente que da un apoyo para que cada piloto pueda participar en diferentes campeonatos. Así que、eh, la idea del año que viene de Motomaníaco es seguir por la misma senda como venimos ahora, de poder seguir con esta propuesta, de que cada uno tenga un espacio para poder brindar lo que quiera comentar y, y que dé a conocer a la, a la gente de desarrollo también y de la zona de lo que están realizando siempre. Perfecto, Mario.、Eh, ojalá el año que viene pueda, pueda estarte comentando cómo me haya ido en, en este, a nivel nacional.、Eh, y bueno, y si no, será con, los, con el Sondal Campeano. Muy agradecido, Mario. Sí, nos veremos. Bueno, estaremos hablando antes que arranquen las fechas a ver qué decidiste. l o s estaremos comunicando seguramente en febrero para que nos cuentes qué campeonato vas a participar y más o menos alguna reseña de lo que vendrá en el 2025. Sin compromiso, te convocamos si querés al último programa del año que vengas con el trofeo, que estaría bueno que lo, lo podamos ver acá en el piso. Así que, bueno, sin compromiso, estamos comunicando. Así que, si querés venir, bienvenido serás en el programa. Perfecto, Mario.、Eh, encantado, cómo no. Sí, sí, ahí estaré. Bueno, Quique, te mando un abrazo. Lo que quieras cerrar para la nota, así que muchas gracias por, por siempre estar con nosotros y, y brindar todo lo que desarrollas siempre. Bueno, Mario, muchas gracias. No, la verdad que muy agradecido con vos y, bueno, y con, con toda la gente que, que siempre anda ahí alrededor、eh, dando una mano. Así que bueno, gracias. Un abrazo grande, Quique, nos estamos viendo. Abrazo, Mario. c h a u c h a u Bien, ahí cerramos la nota con Quique Molina, un destacado piloto que hace muchos años q u está e participando e diferentes campeonatos de motocross. Con un nivel muy importante, como en este, este caso, en este n e año que fue subcampeón, así que lo felicitamos por todo el esfuerzo que hace día a día de poder seguir participando.、Eh, vamos a ir a un temita musical y la tanda publicitaria, y bueno, arrancamos con el desarrollo del programa.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 Bien, continuamos aquí en Motomaníacos. Tenemos la presencia de Hernán Rodríguez, compañero de m o t o s e q u i t a s Independientes. Gracias por venir a visitarnos. Un saludo también a Cristina y a Luis. Si nos están viendo, l e mandamos un saludo grande. Si no, va a quedar acá en el video, va a quedar agendado. Así que un saludo para todos. Tenemos que mandar un saludito también.、Eh, se comunicó Roger, el amigo Roger, que mandaba un saludo. Y los felicitamos también a ellos para el Día, del Banderillero, el Día Internacional de los Banderilleros. Así que bueno. A Roger y a Claudio, que son los que conocemos más habitualmente, les mandamos un gran saludo de parte de aquí de Motomaníacos.、Eh, bueno, como arrancamos diferente del programa, les voy a dar una reseña de lo que tendremos en el próximo en el programa. Ahora、eh, tenemos la reseña de Motosierras Tandil, que se desarrolló el aniversario número 24 este fin de semana, este sábado, y también tenemos la competencia del Campeonato b u e n r e n s e de Superbike en el, en el circuito. De.、Eh, acá lo tenía, bueno. No me acuerdo ahora. San Nicolás, ahí, ahí me acordé, San Nicolás. Y otra nota que tenemos, que la habíamos p r o m o c i o n a d o por las redes sociales, tenemos la entrevista con Roberto Martínez, que es el dueño de la marca RBM de motos. Así que bueno, eso vendrá en todo un ratito. Vamos ahí con la reseña, como les decía, de Tandil. Le tenemos que agradecer a Fabián Fernández y a Agustín que estuvieron allá por Tandil y bueno. Nos llevaron las calcos del programa para Miguel, que es lo que estuvo dando toda la información de lo que iban a hacer motosierras. Así que, bueno, la, ellos cumplieron 24 años de actividad. Participaron varios amigos, conocidos, diferentes, de, de diferentes ciudades, clubes, CMG, agrupaciones y m o t o c i c l i s t a s en general. Bueno,、eh, lo que dijeron los chicos s que había un día poco ventoso, pero bueno, se pudo desarrollar la actividad que tenían pre, prevista.、Eh, hubo bandas de rock. Ellos tenían la cantina a disposición ahí de, de la gente que participaba. Así que bueno, yo e s t a b a muy agradecido por la gente que participó. Le ganan d un saludo muy grande para todos, Motosierras Argentina MG. Así que Miguel, gracias por este, toda la información. Y como te decíamos hoy, este, lo que precise de parte de, del programa Motomaníaco para promocionarlo, estamos a disposición. Así que bueno, te mando un abrazo muy grande, Miguel. Gracias por todo. Bueno, ahora sigo. Con、eh, la reseña del campeonato buenarense.、Eh, tenemos una reseña que nos mandó Marcelo Santillán. Bueno, les voy a hacer una pequeña reseña. ...él Se desarrolló en San Nicolás, el circuito de San Nicolás. Lleva el nombre de Juan María Traverso, esta pista. Así que fue la última fecha del año.、Eh, tenemos que felicitar a Hernán Bruesas, que nos mandó bastante información desde que arrancamos el programa relacionado con estas competencias. d El campeón de Tobor Lorense. Él salió campeón en el 1000 Pro, así que bueno, un saludo muy grande. Y bueno, tenemos、eh, el audio de Marcelo Santillán, nuestro amigo de San Cayetano, que participa en la categoría 300.、Eh, así que bueno, él no, nos hizo una reseña de cómo fue su año y esta última fecha. Por la invitación a participar en el programa. Les comento que este último fin de semana en la ciudad de San Nicolás, circuito Juan María Traverso. Se disputó la décima y última fecha del Campeonato Bonarense de Velocidad. Sin duda, una de las fechas más importantes, ya que definió el, el campeón en, en cada categoría. Con un marco de público importante y un dato no menor, gran cantidad de moteros se hicieron presentes desde diferentes puntos del país. Donde pudieron girar entre tandas de entrenamiento, clasificación, series y finales, dándole un, un colorido más a, a lo que fue un, una fiesta realmente del motociclismo, un cierre de campeonato como debería ser. En mi caso, terminé décimo en el campeonato, más que contento. Es mi primer año compitiendo. Eh, sí, eh, por supuesto, pensar en un 2025 con un, un poquito más de desarrollo en, en la moto, una mejor preparación física. Pero bueno, hoy por hoy、eh, disfrutando de, de lo que fue este 2024.、Eh, y bueno, y veremos cómo, cómo continuamos el año que viene.、Eh, Déjame, por favor, agradecerte, Mario, y a felicitarte por, por esta linda iniciativa que tuviste. Para quienes llevamos la pasión de, de las motos,、eh, tener un programa de radio realmente es, es más que positivo. Así que, nada, felicitarte, desearte、eh, lo mejor, que sigas. Por este camino, y、eh, bueno, desearles unas felices fiestas a, a, a vos, a todo tu equipo y a toda la audiencia. Y bueno, y el año que viene, si Dios quiere, nos estaremos, nos estaremos comunicando nuevamente. Abrazo grande. Bien, ahí tenemos una reseña que nos hacía Marcelo Santillán. l e mandamos un saludo muy grande a t o d a su equipo, el equipo Banqueablo en Racing, que es el que los, los, este, los atiende en pista en cada competencia que se desarrolló este año 2024.、Eh, bueno, conocemos a la gente del equipo, un equipo excelente, una atención en pista de primera. Así que este, también un saludo muy grande a、bueno, Marcelo, a la familia. Toda la gente que lo apoya día a día en este emprendimiento que ha arrancado con estas competencias、eh, de pista. Así que, bueno, muy agradecido por el informe. Marcelo siempre fue, desde que salió la idea de poder hacer un programa radial,、eh, fue una de las personas que apoyó fervientemente para que arranquemos con esto. Así que, muy agradecido por tenerlo de amigo y porque siempre nos da un apoyo y nos consigue. Contacto para que podamos seguir creciendo con el programa m o t o m a n i a c o Así que、eh, muchísimas gracias, Marcelo, por todo. Este, si Dios quiere, el próximo año, el 2025, bueno, ya lo iremos arrancando, como decía él, desde todo el año completo, nuevamente el segundo año, pero ya con un poco más de experiencia, va a ser un año muy positivo. Pero yo creo que ya e l décimo puesto en la primera temporada es、eh, para felicitarte. Así que bueno, te mando un abrazo muy grande, Marcelo. Vamos a h a c e r un temita musical y después ya vamos a arrancar con la entrevista que habíamos prometido con Roberto Martínez. Voy a recalcar que no lo dije desde el inicio: estamos en FM i n d i e Rock, 104.7 MHz.、Eh, nos pueden escuchar a través de w w w f m i n d i e r o c k c o m a r y también www.caballosdemetal.com.ar. Así que bueno, gracias a todos los que nos e s u c a m o s Están、eh, sintonizando siempre, también por las redes sociales. Estamos siempre en vivo por m o t o m a n í a c o Así que, bueno, un saludo para todos. Gracias por estar presentes. Bien, bueno, continuamos aquí en Motomaníacos. en una nueva edición. Hoy un día especial porque tuvimos que modificar el día por otra una cuestión este, de organización. Así que, bueno, hoy estamos día lunes, 19.30, 20.30 horas. La semana que viene retornamos de vuelta al horario habitual del día martes, a partir de las 21 horas, como siempre. Y、eh, los, próximos, los dos siguientes programas,、eh, que son antes. Previo a las fiestas, también van a ser día lunes, también van a ser 19-30 horas los dos programas, tanto el 23 de diciembre como el 31 de diciembre, 30 de diciembre. Así que para que lo tengan en cuenta, que v a a ser este, esos programas los últimos, diferentes días y horarios. Así que bueno,、eh, seguimos con información, a ver si lo tenemos ahora lo que habíamos prometido, a ver si se comunica, podemos comunicarnos con Roberto. Les quiero contar una, un recordatorio. Que se va a desarrollar el 22 de diciembre la primera j u n t a d e Mar y Sierras en Miramar. Será a partir de las 10 horas en el Predio Gauchos del Sur de Miramar. La entrada es un alimento no perecedero y se entregará un número para un sorteo. Contarán con bandas en vivo, están sorteos y buffet. Esta información que siempre nos pasó Cristian, así que bueno, tuvieron que modificar la fecha por, por cuestiones climáticas. Así que bueno, este 22 de diciembre se va a desarrollar esta actividad. Bueno. Tenemos a Roberto en línea. Hola, Roberto. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo estás, Roberto? ¿Todo bien? Bien, bien, todo bien. Bueno, muchísimas gracias por recibirnos, por este, no, poder este, conversar un ratito con vos y que la gente conozca más o menos un poquito de, de tu historia en el ambiente motociclístico. Bueno, antes que nada, bueno, saludos a la audiencia y, y muchas gracias por la oportunidad de que e d llegar a la gente. No, los, nosotros somos los agradecidos por, por este. Sabemos que es una persona que hace muchos años que está en el ambiente, así que bueno, me gustaría arrancar por el principio, como todo, ¿cómo arrancaste en el mundo del motociclismo? Bueno,、eh, realmente antes de nacer, porque mi padre desde el 952 ya estaba vinculado a las motos, le tocó por pura casualidad hacer el servicio militar. En el regimiento motorizado de Buenos Aires, que estaba ahí en, frente a lo que hoy es el Hospital de g a r r a h a n y él no, entró por casualidad y ahí aprendió mecánica de motos y andar en moto. Y bueno, salió de ahí a los 21 años y a partir de ahí siguió vinculado siempre a las motos y se especializó en una marca que era la marca Java o Java, no sé cómo la conocen, para nosotros es Java, JWA. Y bueno, y se dedicó exclusivamente a esa marca. Y bueno, yo comencé a trabajar con él en 1977. Yo tenía 15 años, ahí comencé a ayudarlo. En esta época las motos venían semi-armadas. Él no era importador, era servicio técnico del importador de turno. Y del 77 al 82 trabajé con él. Luego en el 82 se cerró la importación de todo. En Argentina, así que dejaron de entrar motos importadas, y ahí hubo unos nueve años que hubo que rebuscársela como se pudo, porque no, no solo han entrado motos, no e n t r a b o n motos, no se podía entrar repuesto, no nada, fue un momento muy difícil. Y en el 91 se vuelve a abrir la importación, ahí vuelven las moto s Java, mi papá justo fallece. Y la empresa que importa en ese momento, se llamada Federico Sociedad Anónima,、eh, me convoca a mí para ser jefe del servicio técnico pre-venta y post-venta. Me vincula a esa compañía hasta el 95. Y en el 95, ellos, que fue la crisis del efecto de tequila, no sé si, bueno, algún grande que esté escuchando debe saber de q u é estoy hablando. Una, una crisis muy grande,、eh, global, pero bueno, que a la Argentina le pegó muy fuerte. Que vendíamos mil motos al mes, las ventas cayeron a 70, entonces la empresa que le importaba se fue y quedé como representante de la marca Java para Argentina. Y bueno, y a partir de ahí, desde el 95 hasta el 2016, 2017 fuimos Java, Java Argentina, y en el 2016, en el viaje que hice por Europa con mi esposa en moto, Descubrimos que bueno, Java、eh, estaba más fuerte en Argentina que en Europa, aún siendo una marca europea, y ahí entendimos que ya teníamos una fábrica propia y ya teníamos 80 distribuidores en Argentina y necesitábamos tener una marca propia, no seguir trabajando eternamente para una marca extranjera. Ya teníamos muchos años en esto, y bueno, ahí fue el cambio: dejamos de ser Java Argentina. Y pasamos a hacer RDM. Un poquito resumida la historia. Sí, sí, una historia muy interesante. Muchísimos años con la marca Java. O Java o j Hua, como muchos lo dicen, Hua、sí. también. Pero muchísimos、sí. años con esa marca. Sí, del 52 al 2017. Impresionante. Muchas años. Así、Para. que. Pasaste por toda s la s etapa s porque estuviste en la parte de. con lo que hacían con tu padre, era los, eran los s e r v i o s más o menos, o, o las armadas de las claro, motos, era algo así, ¿no? No, cuando comencé, lo primero que. las motos venían importadas en unos cajones de madera donde、eh, le faltaba colocar la rueda delantera, el guardabarro delantero, la batería, el manubrio y un par de conexiones.、Eh, llevaba una hora. una hora veinte. Llevaba、eh, desarmar el cajón de madera y dejar la moto en condiciones para ser usada. Entonces,、eh, eso fue lo que comencé haciendo.、Eh, me mandaban a las concesionarias, por ejemplo, la concesionaria de Palermo compraba 10. Ok, había que ir a la concesionaria,、eh, ahí te encontrabas con los 10 cajones, entonces con una barreta, desarmar los cajones de madera, parar la moto en el caballete, armarla. Y bueno, todo ese proceso. O sea, que ahí tenías más de casi once horas de. Doce horas de trabajo para dejar diez motos、eh, en condiciones. Yo eso lo comencé a hacer a los quince años. Así、yeah. que bueno, ahí no sabía ni, casi, casi muy poco de mecánica, porque bueno, al principio mi maestro es con mi papá.、Eh, el k i n c a tenía taller. Yo siempre recuerdo, ¿no?、Eh, ap aprendiendo, cometí muchos errores. Me acuerdo que por no dejar floja Muchas cosas las apretaba a de más, y alguna vez se llegaba a cortar algún espárrago al ras y decirle papá, <ríe> papá, papá, siempre venía papá、no. a ayudarme a, a sacar los espárragos que yo por ahí rompía o cosas como esas, ¿no? Claro, sí, sí, t o d o en una historia que se generaba con, con cada cuestión,、claro. pero c l a r o y tenía que hacer una, una movida importante porque tenías que ir a cada lugar que, que entregaba las motos claro, para claro. armarlas en cada concesionaria, o sea,、claro. había, había que andar. Así era. Había que andar Había que porque... bastante. s、sí, inclusive en un momento se le vendió a la policía de Corrientes 120 motos. Hubo que viajar a Corrientes. Las motos se mandaron encajonadas. Hubo que ir a Corrientes a armar las 120 motos allá. Y así, bueno, en diferentes provincias también que compraban Java para la policía,、eh, se viajaba y se las armaba en el lugar porque era mucho más fácil llevarlas encajonadas. que Llevarlas armadas o de ruedas, n o entonces se mandaban al interior en cajones y luego íbamos nosotros y ya las, las poníamos a punto y las dejamos. á b Recordate que en esa época las j a v a s venían a l principio con platinos, condensadores, entonces era, no era como ahora, n o todo electrónico, que vos conectás la batería, apretás un botón y la moto arranca. Antes por ahí、eh, el, el viaje en mar. El viaje por océano hacía que los platinos se sulfataran, por... <risa> pasaban muchas cosas. Claro, bueno,、sí. era, era. Me imagino que tendrá una pila de historia、sí. en cada vez que iba a algún lugar a armar las motos. Sí, sí. a c u é r d a t e que en el 77 al 82, las motos eran con dínamo y de 6 voltios. Claro. Ni siquiera recién el alternador empezó a venir en, en, en el caso nuestro en los 90.、Claro. Antes era todo din, dínamo con carbones. Regulador de voltaje electromecánico, dínamo de 6 voltios. O sea, no, no, bueno. Uno ha pasado por, por todo, yo te digo, ¿no? toda la cadena eslabón por eslabón. Claro. No, no, no, no, uno no se salteó ningún paso de toda la cadena. Sí, sí, pasé de todas las etapas. He trabajado también en una fábrica china, en China. He trabajado también en Java, en República Checa. Por eso te digo, he estado en, en todos los. Eslabones del, del mundo de la moto, desde el aprendiz, lava pieza, hasta bueno, hoy por hoy que me toca conducir la compañía. Impresionante.、Eh, una pregunta que por ahí muchos no saben:、eh, ¿la gente que tiene las marcas j a w、eh, a repuesto s en Argentina se consiguen para reparar motos para mantenerlas?、Y、mira, nosotros prácticamente ya no tenemos muy poco de lo que es la j a w a dos tiempos. ¿Sí? La Java dos tiempos, ya hace 24 años que no se importa. O sea, nosotros importamos en el 2000 y bueno, o sea, ya hace 24 años. Pero、eh, gran cantidad de mercadería que teníamos, toda se vendió a un comercio que está en Lomas del Mirador, que e s muy conocido como la Placita del Cañón.、Eh, ellos siguen teniendo una cantidad muy grande de repuestos. Para todo lo que es、eh, Java, dos tiempos. O sea que cualquier persona que se c o n t a c t a con nosotros le pasamos el contacto de dónde ir a comprar repuestos para lo que es dos tiempos. Ahora, después para las Java, que vendimos nosotros del 2000, más o menos fue 2008, 2007, 2008, que ya eran ja, cuatro tiempos, ¿no? En adelante, y de eso、mm. seguimos trabajando los repuestos. Claro, y los cuatro tiempos lo comercializan ustedes. Pero, ¿hay a w a a dos tiempos? Debe haber en Argentina, debe haber en, en existencia muchísima cantidad, me imagino yo.、Y、sí, hay muchas todavía andando. Lo que tiene bueno, que son motores muy sencillos y también se han fabricado muchos repuestos no originales. Ah, o sea bien. Hay alternativas. Hay m u c h o s a l t e r n a t i v o s correcto. Mirá. Así que, bueno. Veníamos con la marca j a g u a hasta que vos nombraste la marca RBM. Esa, esa, ¿cómo, se, ¿Cómo se denominó? ¿Por qué decidiste que, que llevar ese nombre? ¿Y qué fue el primer modelo de esa marca que lanzaron? Mira, en el año 2013,、eh, nosotros.、Eh, t e v o y a decir rápido. En el 2010, hicimos con mi esposa y otro amigo、eh, la ruta 40 completa.、Acá. Teníamos un modelo que se llamaba Java Ruta 40 350. Ese era el nombre del modelo. Y nos pareció que el, no había el mejor bautismo que sean las primeras motos、eh, de origen, con componentes de origen chino de hacer la Ruta 40 de punta a punta por la traza original,、eh, cada moto con dos personas arriba. Así que mandar o n las motos a Río Grande. Nosotros v i a j a m o s e n avión, agarramos las motos en Río Grande, Río Grande Ushuaia, Ushuaia, Río Grande, Río Gallego, Río Turbio, y desde Río Turbio hasta la q u i a c a todo por la ruta 40 y de la q u i a c a a Buenos Aires. No, impresionante. ¿Qué pasó? Estas motos se portaron muy bien, pero nos dimos cuenta que a un motor 350, para lo que queríamos nosotros, le faltaba potencia. Son motos de 24 caballos. Ahora e s a garra, un viento en contra en la Patagonia. Con una moto de 24 caballos, con dos personas arriba, con tres baúles de aluminio cargados, con, cargado al máximo, esta moto con caja de quinta, vos tirabas cuarta a fondo, llegabas a 100 por hora, en cuarta tirabas quinta, y en vez de levantar, se venía para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Entonces, ahí fue cuando yo vuelvo ese viaje y digo: necesitamos más potencia, necesitamos m o t o La moto esta es espectacular, pero necesitamos un motor más grande. Y ahí me, me empiezo a, a dar vueltas por China, esa es la verdad, para tratar de encontrar un motor más grande. La historia es muy larga, había una moto en China que era la que usaba la gendarmería china, dio g gendarmería para que se entienda、eh, sí, sí. fácilmente, ¿no? Claro, claro,、Algo、sí, sí, una, una fuerza es, de China que usaba esa, esa moto. Fuerza, claro, que cumplía la función fronteriza. Los chinos en un momento necesitaban comprar como 25.000 motos y la moto que habían aprobado era BMW 650 con motor Rotax. Exacto.、Eh, sí, la r e c u e r d o esa moto. Que, claro, con motor Rotax austríaco. Pero los chinos, ¿qué dijeron? ¿Cómo vamos a comprarle a los alemanes 25.000 motos y vamos a depender de los alemanes para que nos provean eternamente de repuestos? No, no puede ser, somos China. Entonces había una compañía china estatal que se llamaba Xiaoling, la compañía china. Entonces Xiaoling fue la encargada de desarrollar la p r i m e r moto grande de China. Pero en esa época no tenían diseñadores todavía los chinos. Entonces, ¿qué hicieron? Agarraron la BMW 650, la llevaron a Italia. En Italia contrataron a y u h i Aro. Si lo buscan en Google, Shusharo fue en el 2000 el premiado como el, el estudio de diseño、eh, número uno del mundo. ¿no? Por un premio recibió. Sí, sí. Entonces,、eh, calculad que ellos son diseñadores de cualquier cosa que vos q u i e r a s El camión i v e c o por ejemplo, el i v e c o Daily,、sí. que el, conocido, fue diseñado por Shusharo. Sí, sí,、eh, yo, yo que soy más o menos, me gusta, bueno, lo fiero r todo, el nombre、sí. lo, lo tengo muy presente, Shusharo. Correcto. u n diseñador. Entonces le llevan la moto y le decimos, los chinos les dicen: Queremos una moto igual, pero que no sea una copia, un clon.、Claro. Ok, eso fue con respecto a la moto. Y se le encarga a un estudio austríaco de diseño de motores, también el número uno del mundo, privado. Significa un estudio privado, no el de Toyota, no el de Honda, no el de. Privado. c a l c u l a que hace un par de años Ferrari estaba con problemas en sus motores y Ferrari convocó a ABL de Austria para que los ayude a destrabar el problema que tenían en el Fórmula 1.、No. Bueno, para que tengas una idea de qué estamos hablando. Entonces, los chinos contratan a ABL, ABL de Austria para diseñar el motor 600 monocilíndrico. ABL lo diseña y le dice a los chinos: Bien, perfecto. Ustedes quieren decir. Públicamente que este motor fue diseñado por ABL, sí, correcto, porque por marketing es muy importante, claro. Pero ustedes tienen que firmar una carta compromiso que desde el motor número uno al último que fabriquen van a utilizar los componentes que nosotros exigimos que utilicen. Porque si yo voy a firmar, yo ABL ¿no? de Austria, voy a firmar、eh, que fui quien diseñó esto. Y ustedes le ponen adentro cualquier cosa, este motor va a volar en mil pedazos y los que vamos a quedar mal somos los diseñadores. El, el, entonces, los chinos firman ese compromiso. Entre esas cosas eran los, usar pistones Male, l una marca muy conocida de pistones, Aros, Árbol de Leva,、eh, Marca Male, l Rulemanes, NTN, un montón de cosas que había que usar ese motor para poder decir que ese motor fue diseñado por Austria. Bueno, así es como nace la primera moto china. Era la x i a l i n JH600, utilizada por el ejército chino. Nosotros fuimos los primeros que trajimos una moto china grande a la Argentina. O sea, trajimos la x i a l i n JH600. En Argentina se denominó、eh, mo, marca Java, modelo RBM600. O sea que RBM nace como un modelo, no como una marca. Así que fue así como comenzamos. Con, con esa moto、eh, y la trajimos justamente porque entendimos que para viajar por un país como Argentina, por la Patagonia y todo eso, hacía falta un poco más de 40 caballos para poder pechar un viento en contra. ¿no? La, la verdad, que es muy interesante la, la reseña que da porque mucha gente no sabe, bueno, yo tampoco lo sabía, obviamente, la historia de lo que e s t á contando, cómo viene que ustedes son los primeros que trajeron una moto de gran cilindrada para, para Argentina. Sí,、no. Lo que me llama sí, la atención es、China. cómo lo manejás. O sea, voy a China a, a solicitar una moto. ¿Cómo se maneja eso? Que vos vayas a China, ¿cómo, ¿cómo se da para que vayas a una fábrica que pida s un, hacer una moto? ¿Cómo no, se maneja eso? No, esto, esto es así. En el año. Son tantos años que yo tengo que ubicarme. Año 2003.、Eh... Estábamos todos bastante mal la economía argentina. 2002, ponele, 2002.、Sí. Teníamos mal, t e n í a m o s golpeados por el 2001.、Eh, nosotros habíamos dejado de importar java de República Checa en, en el año 2000. O sea, en el 2000 dejamos de importar, porque en ese momento los checos entraron a la Unión Europea y los precios iban cada vez más arriba. Entonces ya el producto dejó de ser vendible en Argentina. Y o sea que llega el 2002 y estábamos sin motos. Estábamos sobreviviendo de las 30.000 motos que habíamos vendido en los años previos. En ese momento, Sanela también estaba en una crisis terrible, prácticamente al borde de la quiebra, y es comprada, el 51% de Sanela fue comprada por un ingeniero suizo,、eh, Walter Steiner, que la había comprado、eh, prácticamente al borde de la quiebra. Pero ellos le ponían plata y, plata y plata y plata y plata, y era como el Titanic, tenía un agujero gigante, y bueno, en m e z de entrar agua, salía la plata por ese agujero. Entonces, la gente que la compró a s a n e l a no entendía nada de motos, era ingeniero químico, especializado en cemento, no tenía ni idea de motos. Entonces, a raíz de, de otra persona, que era el editor de la revista Motomundo, en aquella época, le dicen a Walter s t e i n e que le hacía falta. Eh, traer a su equipo a alguien que supiera de motos. Y e s t á é c n i j o ¿de dónde saco a alguien que sepa de motos? Y esta gente, de la revista Motomundo, dice: Mire, yo conozco a Roberto Martínez, que en este momento no está importando, así que puede ser que hable con usted. Me preguntan si me quiero reunir, voy a esta reunión. Bueno, lo asesoro, qué sé yo, es un poco larga la historia para contarla ahora. Pasa un tiempo y nos terminamos asociando. O sea, yo en ese momento no tenía producto. Me asocio con el dueño de z a n e l l a y así nace Minarelli Sociedad Anónima, que era una empresa de la cual yo tenía el 51%, 49% tenía Walter s t e i n e r dueño de z a n e l l a y firmamos un contrato con z a n e l l a para poder importar motos de China con marca z a n e l l a Importadas por Minarelli. ¿Qué pasa? ¿Por qué por Minarelli? Porque z a n e l l a estaba tan mal económicamente y concursada. Y si Sanela importaba motos en ese momento, lo más probable es que los acreedores se quedaran directamente con los containers.、Claro. Entonces, así nace, así nace Minarelli con la idea de que sea la empresa que pueda rescatar a z a n e l a de la casi quiebra. Entonces, Minarelli le pagaba a z a n e l a un 5% por uso de marca. Entonces, era, ¿quién era importaba? Minarelli. Y así nace también. El primer cuatriciclo que lo fabricamos en la planta de Sanela, a s t a Minarelli fabricaba un cuatriciclo todo nacional, solo importábamos el motor y los neumáticos. El reto s se hacía todo en la planta de Sanela. Y bueno, ¿qué pasó al, al, al estar、eh, vinculado a Sanela en ese momento? Y era yo fui el encargado de, de ir para adelante con los chinos. Viajan chinos a la Argentina de la compañía Lifan、eh, y. Hacemos un convenio con Lifan en Argentina y comenzamos a comprarle al i f a n、eh, Se convierte Lifan en el proveedor de z a n e l a Minarelli en ese momento y así comenzamos. Y así e s t u v o hasta el 2006. Los, fueron cuatro años donde me vinculé muchísimo con chinos que venían constantemente a la Argentina y, bueno, como rápidamente habíamos adquirido mucho volumen, otros chinos que ellos fácilmente saben. Eh, por sus registros de exportaciones, q u e compañías de otros países del mundo compran mucho y comienzan a venir a visitarte y ofrecerte. Así generé muchos vínculos con otras compañías chinas. Cuando me separo de Sanela en el 2006, lo primero que hace el presidente de Lifan, mi ser Roberto, lo invito a China, o sea, la compañía e Lifan lo invita a China a que venga a conocer nuestra fábrica y todo eso. Pero es que había hecho tantos vínculos ya con chinos. Que bueno, ya, ya me, me fue muy fácil todo porque ya era muy conocido por muchas compañías. Yo conocí muchos presidentes, directores de compañías chinas. Así que bueno, estoy trabajando con ellos desde el año 2003. Ya o sea, son 21 años,、eh, casi 22, trabajando directamente con China. No, impresionante. Qué historia, la verdad, que,、sí. que una historia que la, no sé si mucha gente la sabe, la historia de cómo. De cómo viene todo lo, lo, lo relacionado con los chinos, con las marcas, con las motos que llegaron a Argentina. Y yo, la verdad, que tampoco tiene la referencia, que vos también estuviste en la marca Sanela, tampoco tiene la referencia. Así que este, una historia muy interesante de, de todo lo que estuviste participando.、Eh, me queda poco tiempo, pero te voy a llamar otro día si no tienes ningún problema para que sigamos charlando de esto. Me gustaría que n o hagas una reseña. Estuve viendo que estás promocionando un nuevo modelo de la marca. Como es la Tekken 500 y hay una Custom 400, ¿puede ser? Sí, la Custom 400, la B400, la lanzamos hace un mes más o menos.、Eh, sí, es una moto que hace dos años que venimos trabajando en ella. Al principio iba a ser una 300, pero bueno, vimos que, que nada, que era chica, que era para una persona y que el asiento trasero casi no te podía. Un montón de cosas. Bueno, nos llevó un año más y previamente ser 300 para una persona, terminó siendo un 400 para dos personas cómodo, con respaldo, transmisión por correa, 33 caballos, doble disco delantero,、eh, una moto muy bonita, Full LED, muy agradable, velocidad cómoda, 120 km i l ó e t r o s por hora a 7.000 revoluciones. Una moto muy linda, con tanque 18 litros, que vino, creo que en este momento en el mercado no tiene una competencia directa. Para los que les gustan las customs, ¿no? Sí, sí, que, que, que no bueno, son muchas e aquí en el fue, mercado. Claro, eso fue hace un mes.、Sí. Y bueno,、eh, teníamos medio tapado este lanzamiento que íbamos a hacer ahora. Queríamos cerrar el 2024 con este lanzamiento. Los que me conocen saben que soy un apasionado a los viajes. Realmente, mi vida entera, o sea, ya llevo 45 años. Eh, viajando en moto por las rutas de Argentina, América y Europa,、eh, he viajado muchísimo y amo las motos de Adventure, ¿no? Sí, sí. Y entonces, realmente creo que hemos dado en la tecla en, un, en algo que estaba faltando: que era un Adventure、eh, con rueda 21 adelante, 18 atrás,、eh, con dos tanques de combustible. O sea, tenemos un tanque adelante de 20 litros y otro debajo del asiento trasero de 18 litros y medio, lo que nos da 38 litros y pico de combustible, una autonomía que supera los 800 kilómetros,、yeah, tablero TGT.、Eh, después, tiene la particularidad que vos venís andando y podés regular la suspensión delantera sin parar. O sea,、ah, vos venís、bueno. manejando y con la mano, con la mano izquierda、sí. podéis regular. La compresión y el rebote sin parar. v a s andando clic, clic, clic, clic, podés darle, quitarle con la mano,、eh, podés modificar la, el reglaje de la suspensión delantera. Una moto con un diseño、eh, muy, muy hermoso para, para aquellas personas que le gustan realmente la ruta, con baúles、eh, de, de un tamaño muy importante, dos personas muy cómodas, cubiertas Pirelli Scorpion、eh, Adventure, o sea, Las llantas que tiene son las mismas que utiliza la KTM 1290. Mucha gente me dice: Uy, qué lástima que esta moto es con cámara, no es como la TK500, e e n porque están acostumbrados a que la TK500 e e n tiene los rayos en el borde externo、Exacto. de la llanta, mientras que esta los tiene centrales. Entonces la gente dice: Uy, tiene, es con cámara. No, es un diseño que solamente lo tiene, como dije, la KTM 1290 y nuestra moto. Con los rayos centrales y sin cámara. Entonces,、Bien、bueno,、más. tiene un montón, ¿no? Tiene un montón de cosas. Tiene amortiguador de dirección que te permite ir a 140 kilómetros por hora a 7000 revoluciones con la moto como si fuese sobre una vía. No se mueve, no, no zigzaguea, ¿no? La verdad, que bueno, nada, estamos muy felices. Es la moto que tiene la luz delantera más potente de todo el segmento.、Eh, Bueno, que tiene calientapuño, porque bueno, nos gusta viajar en invierno a la Patagonia en moto, es una aventura realmente que hay que experimentarla para saber cómo se convive con las nevadas y todo eso. Y bueno, hemos tenido que poner más de una vez las manos arriba de los cilindros. Bueno,、eh, acá ahora no hace falta, viene ya la moto con calientapuño incorporado. Así que bueno, nada,、eh, hemos trabajado mucho, estamos muy felices, es una moto hermosa. Y realmente, para el que le gusta viajar y puede viajar 130, 140 kilómetros por hora y esta velocidad l e alcanza, e s t a e s la moto. Impresionante, <risa> la verdad que sí. Yo estuve, estuve mirando la ficha técnica, increíble la,、sí. lo que tiene la moto, que es impresionante. Así que、vale. bueno, me, se me termina el programa, lamentablemente, pero me gustaría、vale. seguir hablando con vos, pero muchísimo tiempo más. Pero bueno, lamentablemente tenemos un horario que respetar. Así que, este, lamentablemente, tengo que cortar, terminar la nota. Este, si no tenés inconveniente, me gustaría llamarte nuevamente para que nos cuentes varias、vale. cosas que quedaron en el tintero, porque tenemos muchas cosas para conversar que me interesan y le interesa a la audiencia también, que no sabemos. En este reportaje que hicimos ahora, nos enteramos muchísimas cosas que la verdad que no sabemos, ni sabíamos tampoco. Nos pasó el otro día que hablamos con Gustavo Morea también, que. Un reportaje increíble con Gustavo, que es un genio también del motociclismo. Así que este. Y digo, digo, bueno, él, trabajó, él trabajó conmigo en Sanela. No, mira, fueron compañeros de Sanela en la época esa que contaba él. Claro. No,、bueno. impresionante. Sí, la verdad que、bueno. Gustavo, este, yo le agradecí muchísimo a Gustavo porque tuvo una predisposición para con nosotros increíble. Y estoy hablando, la verdad que, que gente, como en el caso tuyo también, gente grossa que hace. Como decíamos, 45 años en, en el motociclismo, no cualquiera llega a poder este, a vivirlo de diferentes etapas, como lo contás vos, en la parte d empresarial, e en la parte de disfrute con la moto, en diferentes cuestiones que, que mucha gente no va a poder hacer nunca, a lo sumo va a ser un viaje, pero como en el caso de ustedes, que han vivido diferentes experiencias,、eh, son gente que la verdad que me gusta poder ir reportearlas porque tienen mucha información que, que es interesante para todos. Bueno, Bárbaro, cuando gusten, volvemos a hablar. Bueno, Roberto, te mando un abrazo muy grande. La verdad, bueno, todos los éxitos para, para la marca, que sé que la tiene, pero bueno, no están de,、no、está de más los deseos para que sigan continuando por no, ese、seguro. éxito. Y bueno, seguimos en contacto. Por ahí te, otro día te llamo y charlamos más específicamente por la variedad y el catálogo de modelos que, que tiene la marca en Argentina y que,、vale. que se venden. Y bueno,、Perfecto. y me quedó la、Saludos、parte de competición también, que no la, no la tocamos. Esa、oh. también me interesa poder、bueno. charlarla. Dale, eso es muy importante porque acabamos de ganar el Campeonato Argentino de Rally. Exacto. Con la, con la 4.50. Impresionante, sí, yo lo sigo. Bueno, estoy, muy feliz. estoy en,、eh, hace rato mirando la información y bueno, estoy empapado de todo. Y lo vi eso, que es un, una experiencia genial y bueno, para la marca. Es algo muy importante porque en las competencias tampoco, tampoco es fácil poder llegar a ganar competencia s más en este tipo. Seguro, seguro. Porque estamos compitiendo con todas las grandes marcas, ¿no?、O、sí, sea, sí. Ahí, ahí están todos los pesos pesados, además, es,、eh, equipos oficiales de Brasil y todo, con los cuales uno compite. Y haber obtenido en el primer año que participamos y obtener el Campeonato Argentino de m o t o r a l l y M1, que es la categoría máxima del Rally Internacional. Así que nada, muy felices. Muy impresionante, felices. impresionante. Roberto,、eh, te agradezco la verdad muchísimo por, por, este, por estos minutos que nos brindaste, por todo lo que contaste. Este, muy agradecido. Así que bueno, saludo a toda la, la gente, tu gente, a la familia, a los empleados de la fábrica, a todos los que ponen todos los días un poquito de, de granito de arena para que la marca siga para adelante. Así que este, nos estaremos viendo próximamente. Muchísimas gracias por todo. Un abrazo muy grande s a l u d o s a la audiencia. Gracias, Roberto. Gracias. Bueno, cerrando Motomaníacos,、eh, una nota muy interesante con Roberto Martínez. La verdad, que este, una onda increíble para con nosotros y contando cosas que muchísima gente, como en el caso mío, tampoco sabíamos. Diferentes cuestiones que, que han vivido, tanto de la parte empresarial como lo decía, comentaba con él. Y muchísima cantidad de bueno, desarrollos, proyectos, los viajes a China, no sé, diseño, un montón de cosas que, que son gente que la verdad q u es e un gusto poder dialogar con ellos. Así que, este, bueno, trataremos de seguir este, por esa senda. Les tengo que dar una p r i m i c i a antes de cerrar.、Eh, en este mes tenemos la entrevista con Sebastián Porto, nada menos que Sebastián Porto, que fue un representante a nivel mundial de Argentina. Así que, bueno. s u Campeón mundial de 250. Así que estén atentos a las redes sociales de Motomaníacos. Que vendrá Sebastián Porto a charlar con nosotros también. Así que bueno, llevamos a la publicidad y cerramos, ¿no? Bien, perfecto. Gracias. Lubri Centro del Turco: aceite, filtros, aditivos, baterías y mucho más. Todas las marcas.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 La última parte de Motomaníacos por el día de hoy. Hoy día especial, día lunes, que estamos este, en e s t a edición del programa. Me queda la última información de este fin de semana. Se viene la segunda juntada fin de año de Grupo Bajap Olavarría. Será este 15 de diciembre. El horario es de las 9 de la mañana. Se va a desarrollar en el balneario Colonia San Miguel en Olavarría. Es abierto para todo el mundo motero. La entrada es de mil pesos por persona y por día. El acampe desde el día sábado será de 1.500 pesos. Se pueden comunicar al 2284-531004. Así que, bueno, no se olviden, la gente que quiera participar de c o l o n i a San Miguel, la despedida de año del Club Bajac. Bueno, cerramos una nueva edición. Gracias a Diego por la operación técnica. Gracias a Hernán por el aguante. Muchísimas gracias por venir a visitarnos. A todos los amigos que nos siguen, muchísimas gracias a todos los que nos siguen en la transmisión en vivo, muchísimas gracias por estar.、Eh, bueno, después estaremos a, dando a conocer, porque b、bueno, u estamos n o e proyectando despedida de año del de e Grupo Motociclistas Independientes. Ya vamos a dar a conocer algunas fechas que vamos a desarrollar antes que cierre el año. Así que, bueno, agradecimientos a Enrique Molina por el reportaje que nos, que nos brindó hoy, a Roberto Martínez, una nota también muy interesante con él, contando muchas cosas que uno no sabe del mundo del motociclismo. Bueno,、eh, gracias a la gente de Paraná, a www.caballosdemetal.com.ar por la retransmisión que nos hace, a la FM Indy Rock, como siempre, por, por este, darnos este espacio. Y bueno, seguimos con un nuevo programa la semana que viene, día martes. Bueno, b u e n a r u t a para todos, como siempre decimos, usen el casco. Y gracias por seguirnos siempre. Un abrazo para todos.